Walter Chilo Laborde Diego Picuidco Tango Tango Volumen 3 Edición Deluxe La abandoné Y no sabía De que la estaba queriendo Y desde que ella se fue Siento truncada mi fe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 a donde iré Sin su amor Amasado entre oro y plata De serenatas y de fandango. Acunado entre los sones De bandoneones Nació este tango Nació por verme sufrir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 Estás escuchando, pertenece a Tango Tango, volumen 3, edición de Luxe, eh, que se presenta este viernes 16 de julio a las 10 de la noche allí en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez, en Justamante el 700. Y justamente estamos con la voz de Tango Tango del otro lado del teléfono para charlar con él, con el chino Laborde. Muy buenas tardes, Sergio Come y Karina que te damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos, chino. Por favor, un saludo para la audiencia también, un abrazo ahí para ustedes y para uh -huh. todos los que trabajan en la radio que no se los ve, digamos, a los técnicos. Que uno muchas veces no sabe, pero contamos a la gente que hay mucha gente trabajando, aparte de ustedes, este, para que el programa salga al aire. Así que bueno, siempre le mandamos eh, un saludo a los que laburan. Trabajan y trabajan más que nosotros, eh... pero de cuidado, Chino. Bueno, contanos un poco sobre este Tango Tango Volumen 3, que además es una edición deluxe. Sí, sí. Eh, mira, de alguna manera podemos decir que ya estamos plantados en esta trilogía. El primer disco editado aquí fue el Tango Tango Volumen 1. Uh -huh. El Tango Tango Volumen 2 no ha sido editado en Argentina, ha sido editado exclusivamente en Japón, dado que hemos tenido la posibilidad de, de conocer aquella maravillosa tierra tan lejana, tan especial, con un público muy especial, con gente que ama ama el Tango, como en muchas otras ciudades del mundo. El Tango Tango 2 ha sido editado entonces en Japón. Chino, perdón, me detengo ahí porque es muy importante entender que hay un chino que edita Tango en Japón. Claro. Contame un poco cómo es eso de la edición en Japón, bueno, Digo, evidentemente ustedes no cantan en japonés No, no, no, no hay ningún tema japonés, lo que sí que el disco vino con, con, con su librito, con las letras traducidas al japonés Pero bueno, sí, soy como un uruguayo en Argentina, una cosa así, podríamos decir, un claro. en Japón, lo más parecido eh, Bueno, allá pudimos este, editar ese disco porque nos fuimos de gira hace dos meses con el gran maestro Víctor Lavallén, uno de los grandes fuelles de Pugliese, mítico Víctor Lavallén, también creador del sexteto tango, una de las grandes agrupaciones que mantuvieron el tango vivo hasta entrados de los 90 inclusive. Eh, un gran músico y fuimos allá con Cuirco en este en este dúo que armamos de voz y guitarra, en este diálogo que se arma desde la guitarra con, con las letras, eh, básicamente en esta relación así casi íntima ¿no? que se da, en este tipo de versiones de tango ya no es con orquesta sino que aparecíamos en el medio de show ahí peladitos con la guitarrita como ha sido hace más de 100 años atrás como comenzó el tango de alguna manera y bueno tuvimos la posibilidad de como te digo de ir allá y de regreso hemos editado el tango tango volumen 3 siempre con la esperanza de poder editar el volumen 2 el año próximo pero bueno en este caso tango tango 3 volumen tres deluxe con algunos invitados eh, guillermito fernández la voz omar mollo Hermano de Ricardo, y algunos otros músicos, el Marinero Montes, uno de los grandes fuelles del país, que han acompañado muchísimo tiempo a Julio Sosa, a Leopoldo Federico, y bueno, y muchísimos otros eh, músicos más jóvenes, más bien de nuestra generación. Eh, te puedo nombrar gente del Arranque, como Ramiro Boero, te puedo nombrar este, a Felipe Traine, te puedo nombrar un montón de, de músicos que participan en el disco en la comparsita más larga del mundo, una versión que se le ocurrió a Deepy Quid, el guitarrista, de una comparsita enorme con todos los músicos invitados. Pero bueno, básicamente ahora nos vamos a encontrar este viernes en la presentación oficial, podríamos decir, o el primer show de presentación oficial del Tango Tango volumen 3, ahí en el Club Fernández Fierro, de alguna manera mi casa, dado que yo soy el cantor de la Fernández Fierro, y tengo la posibilidad, como muchos otros músicos, de presentarme en el Club Fernández Fierro, como lo hace hace un tiempo ya gente del Tango y gente de otros estilos musicales que se presentan en ese reducto ahí en el Abasto, en Sánchez Bustamante 764, este próximo viernes. Eh, y bueno, de alguna manera logrando lo que logramos siempre con el público, esa cosa de ida y vuelta, de poder compartir esta maravillosa música que nos dejaron durante el siglo XX todos esos grandes autores, que por suerte nos dejaron toda esa música como para que nosotros ahora podamos inclusive intentar hacer algunas versiones de esos clásicos maravillosos. Chino, de movida vos supiste que el tango iba a ser el lugar donde te ibas a sentir más cómodo para cantar. Sí, yo tengo la, la fortuna, puedo decir hoy, ...de haber escuchado tangos en mi casa... ...yo tuve un abuelo materno que tocaba el bandoneón... ...un bandoneonista aficionado... ...y bueno, se daba el desfile de los tíos... ...y el desfile de, de, de, de todos mis parientes... ...cantando ahí ¿eh? con la agrupación de mi abuelo... ...y pude escuchar tango en vivo... ...cantado por mi tía, por mi madre... ...entonces yo tuve la oportunidad de cantar el tango ya... ...o de escucharlo, mejor dicho, ya desde la panza de mi madre... ...entonces a los tres años ya andaba... ...canturreando el tango de Aníbal Troilo... ...titulado Te llaman malevo... ...que era la cortina musical... De una telenovela. Ah, los Por lo tanto, vos nunca pasaste por el rock ni ningún otro estilo que no sea el tango. No, en realidad lo que ha sucedido es que yo, al, al ser un, uno de los muchachos nacidos en los 70 todos los músicos de ahora, de fines de los 60 setentas 70 y 80 no nos quedó otra que, que ser eh, eh, absorbidos por el rock, por esa, por esa cultura foránea, pero maravillosa también, que nos alimentó muchísimo. Ha sido una lástima que el tango... ...haya ido durante fines del siglo XX como decayendo... ...pero el tango sobre finales de los 90 regresó... ...de alguna manera todos estamos influenciados por el rock... ...no lo podemos evitar... ...pero nuestra música primaria y nuestra música... Eh, ...en la que nos impulsa... ...es la de acá... ...nosotros somos de acá... Y, ...y nos gustan los letristas de acá... ...y podemos decir también que nunca se dejó de escribir tango... ...simplemente que bueno, los grandes letristas de tango hicieron... ...su trabajo con músicas de rock hablando hablando 70, esto 690. hablando esto de escribir hay algunas letras que les pertenecen en este disco mira en el primer disco sí hicimos eh, un vals tumbero que digamos algo que dimos a, fue de alguna manera como un como un el primer vals tumbero casi casi como inventar un un, un estilo no eh, y tenemos algunas otras composiciones pero en este disco no lo que decidimos en este disco es realmente hacer una fiesta de de, de nuestra música de nuestro tango como dice Marcelo Guaita, uno el locutor, uno de los invitados del disco eh, Uno del presentador del disco, que va llevando el hilo conductor de este Tango Tango volumen 3 eh, Y decidimos hacer los clásicos Ya para el próximo disco vamos a ingresar las cosas nuevas que tenemos Más algunas otras perlitas que tenemos intenciones de cruzar el rock y tocarlo Tango Tango, o sea, como lo toca Dippy, a lo Atahualpa Yupanqui, digamos Vamos a ver, vamos a ver, pero por ahora estamos... Haciendo estos clásicos que no son tan manchados, que no están tan gastados, digamos, que no son de los más populares, pero que son muy conocidos para, para la gente que en algún momento pudo haber escuchado tango y que creemos que, que tienen que ver también con esta época y tratando de hacerlo eh, a nuestra forma, ¿no? de una, una manera un poquito como se suele decir, más desacartonada, de compartir, es ¿eh? la idea de compartir, de ser artistas arriba del escenario, pero también compartir con el público, que es lo que hacemos con DIPI en grandes escenarios, y en serenatas, cumpleaños, casamientos y demás. Te preguntaba esto, sobre todo de las letras, porque la sensación que uno tiene sin ser un especialista en tango es que no hay mucho letrista nuevo. Sí, mira justamente lo que solemos hablar es esto, eh, un poco como vos lo decís, el tango se mantuvo siempre con los bailarines, el tango nunca dejó de existir, El tango siempre se mantuvo con los bailarines. Después regresaron los músicos, allá por principio de los 90. mediados de los 90 se volvió a volcar, este eh, la colectividad de los músicos se volvió a volcar al tango, a aprender el género, a aprender estos instrumentos difíciles como el bandoneón, esta música excelsa. Y hemos regresado a los cantores, ya a fines de los 90 ya habíamos muchos cantores, ahora hay cada vez más cantores y cancionistas también. Están las muchachas que cantan también. Y también están los letristas, lo que sucede es que mmm, no es tan fácil escribir una letra de tango y bien si creo que hay mucha gente que está escribiendo no tienen la posibilidad de desarrollar lo que están haciendo digamos como que mmm, no hay muchos lugares para que los músicos se presenten en vivo esta es la realidad de, de la ciudad de Buenos Aires eh, ya era así inclusive antes de la gran desgracia que nos enlutó y nos enluta la gran desgracia de Cromañón ya era así antes de esa gran desgracia y a posteriori de, de, de Cromañón recrudeció la cuestión y hoy los músicos, inclusive los poetas... Eh, ...te puedo decir, los pintores... ...no no hay lugares para que para que la cultura pueda desarrollarse... ...por eso es que la cultura se está desarrollando muchas veces puertas adentro... ...antes se escribían muchos tangos porque todo el mundo sabía leer... ...y se leía a los grandes poetas para influenciarse y para y para poder uno poder sacar su propia beta... ...hoy día prácticamente no se lee... ...hoy día prácticamente no sabemos leer, inclusive los diarios se escriben mal... Así que es una época más, eh, digamos, no tan, no tan prolífica como lo fue en esa época de oro, de mediados del siglo XX, o durante todo el siglo XX. Entonces, los poetas nuevos están luchando y están haciendo cosas, y yo creo que en 5, diez años, en poco tiempo, van a salir a la luz este, muchas de las cosas que se están haciendo. Nosotros con la Fernández Fierro, inclusive, aparte de colaborar con el Taper Rubín, uno de los más prolíficos, Eh, ...de hacer arreglos con la Fernández Fierro de, de, de tangos del Taper Rubín... ...estamos tratando de hacer con la Fernández Fierro tangos nuevos... ...y hay muchísimos autores que están trabajando en pos de esto... ...con Dipi Quitco y, y yo también estamos haciendo cosas nuevas... ...pero con mucho respeto y lo que sucede es que son pasos que se dan eh, lentamente... ...pero tienen que ser firmes. A veces te da, da la impresión que no se hubiese encontrado un área temática... no ...como que había como temas centrales en el tango... ...y no ha habido la posibilidad de salir fuera esos temas. Sí, se está encontrando en realidad... ...porque bueno, como muchas veces decimos en los reportajes... ...creo que nunca se dejó de escribir letras de tango... ...simplemente que la música pasó a ser otra... ...podemos arrancar desde Los Gatos, Manal... ...y Almendra... ...y llegar al hoy... ...pasando por Versuit de Garabá... ...pasando por Fito Páez y Charri García... ...y por el Indio Solari... ...y por muchísimos letristas que no quiero dejar afuera ninguno... ...porque es un país ...con, con grandes poetas... ...la música fue otra, pero poco a poco se está retornando a encontrarnos con nuestras raíces musicales. Sucede que la música de tango no es una música muy simple de abordar, es una música en la que hay que eh, meterse de lleno, hay que estudiarla, hay que conocer este género para después uno poder agarrar y decir bueno, voy a aportar mi granito de arena. Con Deep y Kuit, con nosotros estamos en la búsqueda de esto, de conocer el género, de amarlo como lo amamos y hacer las cosas de corazón y a conciencia. entonces Estamos tratando de recrear este, aquellos viejos tangos en voz y guitarra. Y bueno, es lo que podemos aportar nosotros. Siempre que podemos, le pedimos a, a la gente que tiene el poder de decisión, a los a los que manejan la, la pelota, digamos, que hagan ellos su aporte, ayudando a nuestra cultura. No sé si el fantástico Macri, pero apoyando a nuestra cultura. Los músicos hacen lo que pueden. También es, sabemos que es, es básica la educación, la salud y la justicia social y muchas cosas. Pero la cultura nuestra también hay que... Hay que apoyar nuestra cultura porque es lo que finalmente nos llenamos la boca por el mundo, diciendo que es nuestra personalidad, el tango. Sí, ¿no? vamos a decir a la gente entonces que ustedes presentan el Tango Tango volumen 3 Deluxe allí el viernes 16 de julio a las 10 de la noche en punto. A las 10 de la noche, a las 10 y media puede ser que comience, pero están citados al Club Fernández Fierro. Entonces, Sánchez Gustamante 764, ahí en el maravilloso barrio de Labasto, donde anduvo Carlitos Gardel, ese que... troilo y tantos otros, ¿no? Y tantos otros. Contame un poquito, las entradas son eh, con venta anticipada, ¿cómo es el Creo tabaco? que hay venta anticipada, yo creo que habría que entrar a la página de la Fernández Fierro, y se pueden conseguir en Museta Café, uh -huh. que es un café que está a la vuelta del Club Fernández Fierro, en Billinghurst y Tucumán, a dos cuadras del Club Fernández Fierro. Pueden la ingresar entrada... a la página de Fernández Fierro también para, para enterarse un poco de cómo es para conseguir las previas, pero yo creo que yendo al club eh, a partir de las nueve y media de la noche, que se abre el boliche, Eh, ya van a poder conseguir entradas a precios maravillosos, precios super populares. ¿Y bueno vamos a recordar en... cuántos son los precios populares? Yo creo que la entrada debe estar. ¿Cuánto? 25 pesos, 25 una cosa años. así debe estar. www.caf.com.ar es la página entonces del Club Atlético Fernández Fierro para que te enteres allí donde podés comprar tus entradas anticipadas solo este viernes 16, si no. Por ahora sí, después nos vamos a volver a encontrar con el público en el Festival de Tango el día 19 de agosto, pero bueno, ya dentro del marco del festival algo más acotado. Aquí vamos a estar con Dipi, y con los músicos invitados que puedan venir, porque los músicos andan por el mundo, vamos uh -huh. a ver si puede venir el gran Guillermito Fernández, eh, si puede venir Omar Mollo también, si es que no está de viaje, y bueno, y muchos otros músicos. Básicamente nosotros vamos a estar sincerándonos hacia arriba del escenario y compartiendo con la gente toda esa poesía y esa música que nos dejaron durante el siglo XX los grandes creadores. Chino, te agradezco muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un placer charlar con vos. El agradecimiento es, es nuestro, de Dipi y mío. Y bueno, un saludo a la audiencia y los esperamos a aquellos que quieran venir a, a ver a dos tipos este, entregando sus versiones de corazón. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Chino. Gracias a vos, un gracias, grande. un saludo ahí. Eh. Chao, Sergio, Tango, Tango, volumen 3 de Lux. se presenta entonces este viernes 16 y a las 10 de la noche. En el Club Atlético Fernández Fierro Sánchez de Butamante 764. Y he vuelto a la pieza no muevas la boca te doy la razón yo soy un bohemio me gusta el escabio y un tango llorado por un bandoneón. no tengo la culpa De ser un perdido, jugado en la vida perdí la ilusión, rodé por las calles matando a un cariño ya ves, soy el bruto de un árbol sin flor. No esperes mi vuelta, con esto me marcho, pegado al estaño de algún mostrador canturreando un tango o batiendo bolazos de a poco a la vida voy diciendo adiós yo sé que sos buena no llores no sufras deja que me vaya si él tiene pavor Si el cielo está lindo, cubierto de estrellas, y yo voy para el infierno que vende el alcohol, me están esperando. La copa está paga, El vicio me lleva camino del mal. Mi sangre me grita que siga la parsa total. Queda poco mi vida se va. No esperes mi vuelta. Con esto me marcho, pegado al estaño de algún mostrador, canturriando un tango o batiendo bolazos, de a poco a la vida, voy diciendo adiós. Lo importante es otra cosa.